Esenciales. Bueno, ahora sí pasan 8 minutos de las 11 de la mañana Estamos recibiendo a Federico González Que ustedes lo conocen obviamente como Kung Fu Bombi eh, Kung Fu, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias por la invitación ¿Cómo está la gente? ¿Cómo estamos por acá? Bien, bien Vas a presentarte el sábado en la Sala Lazaroff, primero que nada Sí, un, un show que venimos armando con todo el equipo ahí Con, con, con la banda y con, también con la productora efímera este, Venimos ahí metiéndole y va a ser un lindo show a las 21 horas el sábado Este, quien pueda concurrir, que vaya, que es en la Terminal Belloni, no hay excusa. Exactamente, estaba herida. leyendo acá, a las 9 de la noche, el sábado este, la Terminal Belloni que está ahí en la Curva marón hace 8 de octubre Pirineos. Está este, precioso el lugar Camino aparte. La acierto, sí, ¿sí? Dicho, sí. Este, Hay varias promociones, eh, los socios y las socias de Danubio, 50% de, oh, de cuenta. Ojalá. Oh, ¿eh? oh, ah, ahí está, así que, <risa> tarjeta solidaria de fútbol, en dos por uno, las, las entradas se encuentran a la venta en la web de Ticantel, en la red de cobranza y en las boleterías de La sala y sí, una, una hora antes del comienzo del show. Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, bueno, ¿cómo, ¿Cómo es la realidad tuya ahora hoy por hoy? ¿Cómo están? El, lo hablamos fuera de micrófonos, el tema de, lo, de los cursos que venías llevando. ¿Qué, qué, qué está pasando? Bien, eh, por un lado, va, vamos a empezar por, por, por, por esto que está trancado. Por, así empezamos por lo sí. malo y terminamos por lo lindo. Bien. Este, bueno, desde hace un tiempo más o menos vamos a pasar el, el medio año ya de, de que gané un concurso en, en INISA y me lo trancaron, no sé por qué, no, no, no, no me dicen si es por los antecedentes, si es por esto, por lo otro, porque cuando estaba laburando honorariamente iba y lo hacía una vez por semana, cuando me presento en un, en un llamado gano el concurso, formalmente todo, ¿no? Sí. Fui a concurso, bueno. nada de, de dedo ni nada, claro, sí. este... Y no sé, lo tienen trancado ahí no, no, no, no, no, encuentro respuesta. Fui también, este, me pidieron los, los, por Policía Científica los los el certificado de antecedentes judiciales, lo llevé también, lo, sí. lo pagué de manera urgente porque mi interés es trabajar justamente esto que estoy viviendo hoy por hoy, y no tengo una respuesta eh, formal. Eh, espera, está acá el papel, eh, se está mareando dentro de la oficina sí. de NISA. no tengo la ni idea. Tira ni. para adelante, pero no te dicen qué pasa. Sí, sí, sí, esa es la de, no, no, va para acá, para la oficina, va para este lado y bueno, está. Eh, ¿Para qué era el concurso? Para ser tallerista, eh, yo lo, lo que estoy haciendo es, eh, es ejercerlo, eh, es compartir lo que hago, uh -huh. que es, eh, primero, si es dentro de la privación de libertad, es como zafar a determinados eh, eh, cuestiones eh, violencia dentro de la, de la claro. cárcel pero con, con, con arte desde mi parte con el hip hop con el rap claro. desde la escritura de potenciar al nivel artístico y y, y y el interés de uno eh, compartir lo que siente de, desde adentro entonces eh, no, no es perder el tiempo con la violencia sino perder el tiempo con el arte de, uh -huh. de, desde mi punto de vista y entonces salir de otra manera empezar a visualizar la cárcel de otra manera esa era mi manera de es mi manera de, de compartir desde la privación de libertad, ahora lo estoy haciendo este, desde particular y también con, con algunos eh, convenios, uno lo tengo con contratos con, con, con la Intendencia, que con el municipio A, que estoy yendo a, a, a tres centros culturales a, a de Santa Catalina, estoy yendo a, a, a de Nuevo París y al centro cívico de Tres Zambúes. Este, ahí estoy haciendo tres veces por semana... Este, talleres para Ajá. adolescentes y niños ahí, también compartiendo lo que es la cultura hip hop y el arte como, como forma de expresión y, y eso, ¿no? Pero uno uno en, en ese viaje de tratar de vivir de lo que, más allá de lo que a uno le gusta, tratar de vivir de algo porque la verdad tengo trancas sí. con esto de tener antecedentes, tengo tranca en claro, todos lados Claro, ¿Has probado has querido probar de, de trabajar en otras cosas? Sí, sí, sí. Primero ah, no. que que... que Que es medio difícil para la gente que tiene más de 30 años conseguir hasta en un supermercado uh -huh. eso está clarísimo agarran de, de, de pibes claro. para abajo y pibas este yo laburo en lo que se tengo hasta la tarjeta al bondi para laburar a ver si me entendés pero claro. está entiendo que que, tiendo, que tengo algunas otras cosas que me pueden servir para trabajar en otros lados uh -huh que No tengo que ser un bulto más arriba del ómnibus. ¿Qué se puede hacer el trabajo para otra decir persona. la tarjeta es para la tarjeta de vendedores arriba de elaborador de laburador, claro, claro, artista, tarjeta de claro, artista. Para para poder a, claro. estar arriba. Exacto. Que ahora en breve me vas a ver, a, voy a hacer unos volantecitos y voy a subirme arriba de los ómnibus a repartir de. de ¿Cómo es? De, de esto que se viene el 4 de junio, voy a empezar a repartir. Uh -huh. este, uh -huh. <ríe> la voy a utilizar de esa manera, claro, una manera claro. de difundir. Pero esto, ¿no? Esto de uno, de, de. Estoy dentro de la privación de libertad porque cometí determinados delitos tengo que estar privado de libertad. Sí. Cuando salgo, salgo con una mochila de antecedente y el sistema no se hace cargo, pero el sistema claro. se llama Instituto Nacional de Rehabilitación. Claro. No me da habilitación a tener trabajo, entonces me la busco por mi manera y organismos del Estado me trancan. Claro. Son cosas que no entiendo, entonces está la sigo trillando y la sigo problematizando también, no cuestionando. Sí. Por suerte, lo que ha salido es esto de los talleres que decías, o sea, a nivel de ingresos que recibís, lo de la intendencia. Sí, y, y, y con Nada Crece la Sombra estoy trabajando. Ajá. Por suerte, de que salí, el primer apoyo así fue de Nada Crece la Sombra, y que, que es un, una grupa hermana de así, de, de pe a pa. Y ahí, ahí estoy, laburo lunes, miércoles y viernes, a pesar de todas las contras que, que nos, nos vinieron dando determinadas personas ahí en la vuelta que no tienen ni idea lo que lo que hacemos. Este, ahí seguimos trillando. Y bueno, ahí? bueno, hacemos talleres eh, socioeducativos dentro de las cárceles que trabajan distintos módulos, desde la violencia, desde la rutina, desde masculinidades, paternidades, de, determinadas cuestiones que interpelan y que no se hablan Dentro del sistema carcelario, prácticamente que se tendrían que hablar, y bueno, eh, prácticamente lo, le, nada crece a la sombra, los aborda eh, desde, desde distintos puntos, de uh -huh. lo recreativo, de lo musical, de lo artístico, hasta lo, hasta lo teórico, ¿no? Algunas cuestiones teóricas prácticas también que van por ahí. ¿Y ¿Cómo toman los muchachos eso, esos cursos, esas charlas? Y en realidad lo toman de novela, porque, eh, a ver, primero es una gran excusa para salir del encierro. Porque sí. la cárcel es un encierro. Y cuando salís, todavía empezás a problematizar determinadas cosas que, que no las haces en todo el día, entonces son cuestiones que te abren bastante la mente. Uh -huh. Y yo, como fui una persona privada de libertad, son espacios re ricos para uno crecer. Eh, porque dentro del encierro, dentro de constantemente la violencia, no aprendés nada. Uh -huh. Y si te llamás Instituto Nacional de Rehabilitación, Eh, ¿Cuál es el sentido de tener ese nombre si no, si no rehabilitás, no Entonces eh, estás habilitando solo violencia con el encierro. Entonces entiendo de que es una herramienta para la no me gusta la palabra pero es una herramienta para la rehabilitación lo que hace nada crece a la sombra. ¿Y vos ahí participás con esto del hip hop también okay, o con otras cosas también? No, con Nagres a la sombra, uh -huh. eh, participamos. Lo que más fuerte tiene uno es esto musical, uh -huh. ¿no? Capaz que algunas cosas artísticas, tipo desde lo teatral también porque hice teatro y algunas cuestiones de, de radio, de comunicación, de expresión. Pero eh, me sumo a todo porque constantemente uno está aprendiendo también de claro. esas cosas. Este, Si bien lo que hago particularmente de los talleres, sí, es, tienen que ver con él con el hip hop, pero también tiene que ver con muchas cuestiones de, de, de expresión y de comunicarse, porque son herramientas para para comunicarnos entre nosotras, las personas. Claro, claro. ¿A dónde está yendo? Eh, con la crece? Sí. A la cárcel de Canelones, Ajá. lunes, miércoles y viernes. Bueno, está la importancia, ¿no?, de estar, de, de dar otra cosa de la necesaria, ¿no? Acercarse, vos hablas del curso de hip hop... Pero es importante llegar con lo que sea para abrir la mente ahí, ¿no? Para cambiar la cabeza. Yo creo que es importante también es esto de, de, de, de movilizar a la otra persona, en este caso a la persona que está privada de libertad, y, y decirle, como, como, le, como me pasó a mí, ¿no? de escúchame ¿esto es lo que querés vivir vos? ¿Esto, est, esta, est, ¿Esta es tu realidad? Sí. Mirá que la vida afuera es por acá, si no vas a seguir transitando en la cárcel, y la cárcel es una porquería. Sí. Eh... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que querés hacer vos? Mirá, esto está bien, esto está mal. Dentro de nuestra sociedad lo que está bien y lo que claro, está mal, ¿no? Claro. Porque cuando claro. yo robaba, para mí estaba bien robar. Claro, claro. Entonces es eso. Dentro de esta sociedad en la que vivimos, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. ¿Cómo podés vos eh, eh, darte cuenta de, tu, de tus cuestiones? ¿Tenés hijos? ¿No tenés hijos? Claro. Eh, ¿Tu rutina? ¿Esto es violento? ¿Esto no es violento? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué puedo compartir yo? Y qué pueden compartir para aprender también, ¿no? Movilizar muchas cuestiones que a uno... Eh, en determinado momento empiezas a cuestionarte y decís, pa, no, esperá que hay, hay, hay cosas que tienen razón y hay cosas que necesito. O no me interesa. Seguro. Es perfectamente, puede ser, no me interesa y no vengo. ¿Y te ha pasado de tener este conocidos así que han salido como claro. vos? Ah, también de que no. De que, de que no, no sí, quieren. pero No claro. quieren. Hay algunos que no quieren, obviamente. Pero algunos intentaron y cambiaron. Y hay, yo A ver, eh, yo estoy haciendo radio con un compañero que sale en transitoria educativa. Uh -huh. el, eh, eh, Adrián estaba saliendo de, de Punta de Rieles hace dos semanas, sale a estudiar educación social y humanidades, tan cuarto año de educación social, que fue el, eh, con el primero que me choqué en Punta de Rieles para hacer cuestiones eh, culturales. Este, de esto de teatro de radio de eventos dentro del, del sistema charlas informativas uh -huh. y hoy por hoy está él está saliendo y nos juntamos todos los jueves eh, en media horita que es un espacio libre que tiene entre, entre tiempo de materia y materia para hacer un programa de radio que después se lo voy a compartir vale. este Bien. y hablamos de sale, eh, él sale de de punta la radio de rieles no. La radio? no no no la radio la, la, la, la hacemos con el teléfono yo voy a mi casa le edito Ajá. y lo compartimos Eh, vía eh, teléfono ah, claro. <ríe> por ahora, por ahí este pero no y, y, y hablamos, hacemos dos bloques de 15 minutos, uno hablamos de determinadas cuestiones desde algo que esté más o menos ahí en la agenda en la vuelta claro. y después hablamos de paternidades masculinidades, que son cuestiones que se obvian adentro de la cárcel por, eh, por parte de los varones Que uh -huh. <ríe> el sistema entre comillas patriarcado o entre comillas, no, el sistema patriarcado nos hace ver el, el, el mundo machista normal. Y bueno, por esa, esa cuestión también las la problematizamos nosotros. Mirá, nos escribe Raúl, dice, buenos días, felicitaciones para este muchacho por un gran sí, sí, en mayúscula, a la vida y su fuerza por la recuperación y sí, se puede por una sociedad nueva y a la vida en libertad y justicia social y mucha memoria, dice Raúl, que te felicita por, bueno, por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Raúl. Y y sin palabras por haberte comunicado y a la gente que está oyendo también que a ver yo no vendo yo no vengo a vender humo ni a hacerme popular ni nada yo lo que vengo a transmitir como una voz de que estuvo privado de libertad y sigo privado de libertad porque está el año que viene no me voy liberado eh, en temas judiciales papeles y y esta, eh, como la mayoría de las personas que salen del sistema carcelario no no no no no no quieren saber más nada con el sistema carcelario bueno Yo estuve 10 años, casi 10 años privado de libertad y esos 10 años me hicieron hacer amigos. Amigos delincuentes y amigos personas que quieren seguir, eh, que quieren cambiar su vida, uh -huh. que quieren modificar su vida. Y dentro de, de, de, de, de lo que yo hice, está bien arrepentirse, sí. Uh -huh. Pero con el arrepentimiento no hacemos nada. Uh -huh. Hay que tirar herramientas. Tampoco es subir las penas, porque con las penas tampoco arreglas nada. Uh -huh. La movida es cómo... Modificamos a nuestros propios compañeros, a las personas que tenemos adelante dentro del sistema carcelario, que lamentablemente viene creciendo zarpado. Sí. ¿Cómo cambian esa persona? ¿Cómo ayudamos para ese proceso? Entonces, yo creo que cada uno con su herramienta, desde mi caso, con lo creativo, con lo que puedo hacer, o con la vivencia y lo real, vos, uh -huh. mirá, esto para mí es así, así, así, cuestioname, preguntame, y compartamos. Claro. Y esa es mi manera de arrepentirme, entre comillas. Uh -huh. Eh, sale el tema este de, porque bueno, vos lo ves, del incremento de la violencia, de que se están enfrentando la, la, las barras, las bandas de narco y nos vamos acostumbrando a las muertes entre ellos, entonces importa menos, esto viste que pasó en Peñarol, eh, ¿eso es, sale de alguna manera en los encuentros con, con los que están privados de libertad o en, o en algún ámbito de, de cómo lo ven ellos? Mira, yo te puedo decir así que... no yo no te puedo poner estadísticamente como hace todo el mundo, uh. números y esto yo lo único que sé es que con el encierro aumentás la violencia con uh. el encierro aumentás los negocios dentro de la cárcel con la privación, por uh. ejemplo privación de comunicación dentro de la cárcel ¿sabes cuánto vale un teléfono en un lugar donde esté privado? Uh. un teléfono te vale 10 mil pesos 20 mil pesos, a ver estamos contando los pesitos para llegar a fin de mes ¿a vos no te parece que 10 mil pesos y 20 mil pesos es un platar por un teléfono? Uh. ¿Quién no va a tratar de evadir la justicia por eso cuando estás apretado con las cuentas? Entonces, si empezás a habilitar determinadas cuestiones que te pueden servir, uh -huh. primero para estudiar a la persona privada de libertad y también para que la persona privada de libertad se pueda comunicar. Eso uh -huh. por un lado, que es una boludez, uh -huh. que piense que la persona, que, que, que, que, que el teléfono no lo tiene que tener la persona privada de libertad. Eso por un lado. El alejar, uh -huh. el alejamiento, el que la persona esté constantemente pensando uh -huh. en fugarse. Porque uh -huh. cuando yo no estaba en, en Punta de Rieles, cuando yo estaba en Canelón, estaba constantemente pensando en fugarme, uh -huh. en cómo mierda irme acá adentro. Y si vos te vas de adentro ilegal, tenés que seguir ilegal. Claro. Y cuando sos ilegal, todo te viene bárbaro, desde matar a alguien hasta robarte algo. Claro. Entonces cuando te empiezan a legalizar, como pasaba con Punta de Rieles, la unidad número 6, con Luis Parodi al frente... Uh -huh que empezaban a legalizarse a determinadas cosas y por suerte el teléfono está legal adentro. A ver, ¿qué claro. noticias tenemos adentro de Punta de Rieles con personas que manejan los teléfonos? Claro. Ninguna, porque no se mandan ninguna. Porque los tipos realmente quieren estudiar, porque las herramientas del teléfono te ayudan para estudiar. Uh -huh. Esto te lo digo por una parte. Ni hablar por hablar de determinadas cuestiones. Mirá, te pongo, te pongo esta sobre la mesa y después piénsenla. Uh -huh. Y esto para los oyentes. ¿Por qué psicofármacos tipo clonazepam, diacepan? y no marihuana? Uh -huh. Si con, lo, con los psicofármacos las personas se terminan, como yo, lastimando los brazos, partiéndose los brazos o agarrando problemas y peleándose con cuchillo, aumentando la violencia. Aún los que toman ese tipo de fármacos caen de, en eso. Yo quiero preguntarle a, a, a todos los psiquiatras y psicólogos uh -huh. que transitan dentro del sistema penitenciario y, y, y, y, y laburan desde hace y todos esos lugares, a ver qué control tienen sobre las personas que consumen. Claro. Eh, no, no, droga, eh, no droga entre comillas, sino drogas del laboratorio, claro. a ver claro. qué control tienen, a ver si la persona porque no eso sé. se los da quién la, la, la policía, los, los, la institución los operadores yo, carcelarios digamos. la institución, entonces claro. eso eh, se fijan si realmente esa persona cuando consume este el psicofármaco después como está claro, claro. y yo lo consumía, yo tomo cuarto clonazepam y a mí no me fuma nadie uh -huh. No me fuma nadie. Y es la realidad. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, eh, nos preocupamos por determinadas cosas y por otras que son legales. No. Claro, claro. Entonces, yo creo que cuando aumentan estas cosas afuera, uh -huh. es porque aumenta mucho desde dentro también uh -huh. las cuestiones de violencia. Ajá. Uh -huh. Yo con la herramienta del hip hop, con la herramienta creativa, con la herramienta del arte, con muchas cuestiones que, que, que transitaron de dentro mío, gracias a compañeros y funcionarios como Luis Parodi y otros funcionarios, también sí. operadores y operadoras y policías también, claro. eh, dentro del sistema penitenciario, eh, pude transitar a otros lados. Claro. Pero si realmente excluimos a las personas que detenemos y no las habilitamos más oh. que rehabilitar... Claro. Eh, esperen más muertes, muchas más cosas claro. porque la envidia el, el egoísmo y las ganas de tener claro. eh, cada vez va más en aumento uh -huh. eso ni hablar esto lo hablas también y vamos a ir al, al, al, al toque del 4 tengo unos mensajes también eh, ¿Lo hablás también con los talleres estos de la Intendencia? ¿Qué, ¿Qué experiencia tenés de esos talleres que decías con niños y adolescentes? ¿Sale el tema? ¿Te preguntan de que si vos estuviste preso, ese tipo de cosas? ¿Te preguntan cosas? Sí, sí me han preguntado algunos. Uh -huh. eh, yo transito desde niños, niñas y adolescentes y adolescentas. Uh -huh. este, trato siempre llevar la herramienta del rap, la escritura, el hip hop como herramienta. Bueno. Si bien me preguntan porque se cuestionan algunas cosas, bueno, sí, bien, transité esto por determinadas cuestiones. Este También trato de improvisar y ver quién me lo está preguntando. Uh -huh. Porque no es lo mismo que te pregunte un niño de 8 años. Ayer me encuentro con un grid de 8 años y me preguntó, ¿vos eras ladrón? <risa> y yo lo quedo mirando así y le digo, eh, pensaba que era, pero me equivoqué. Y ahí empecé a hablarle. ¿Y cómo te agarró la policía? ¿Y cuánto estuviste adentro preso? Sí. viste Un gurí de ocho años. ¿viste? Sí. Y así me lo han preguntado también gurí de si 16, también personas de 30 años, de claro. 40 años. Entonces uno tiene que ver a, a quién se lo dice también. Pero trato siempre de llevarlo por... A ver, el taller tiene módulos, días y, y, y formatos. La claro. idea es que vos tengas una herramienta para defenderte. Como a mí me sirvió en determinado lugar... Y esos determinados lugares no solo están adentro de la cárcel. Sí. Porque te vas para Nuevo París a hacer los talleres y ves como los gurises en una placita andan con una bolsita vendiendo. Uh -huh. No drogándose, vendiendo. Porque si me dijera drogándose, bueno, ta, se está drogando. Está enfermo el pibe, no. El uh -huh. pibe está teniendo su laburo con 13 años vendiendo droga. Uh -huh. Entonces vos decís, y le llevas unos papeles para pintar, tipo graffiti, y los gurises se cuelgan como unos gurises, eh, Urises, me senté en la plaza un rato que en esto de, de, de tratar de sumar pibes al taller. Claro. Le digo, vení, vení, sumate, vamos a pintar. Y el pibe pone una latita al lado y quedó mirando la latita y una, y una latita con, con, con claro. bolsita de, de faso. Le digo, ¿qué es eso? Ah, no importa, lo agarré y lo guardó. Mm. Yo ya sabía. Claro. Es decir, sé porque transité 10 años adentro de la cárcel y no soy ningún boludo. Claro. Pero digo, pa, qué viaje. Mm. Y eso, eso es lo que pasa hoy en día y mucha gente... No sé si no lo quiere ver, o se hace la boluda, claro. como me hice yo. Sí, claro. Tenemos unos mensajes, Silvia Coitinho escribe y dice buen día, un saludo al entrevistado, comentar que no hay que rehabilitar quien no estaba habilitado, por eso las reconfiguran solo discurso. Abrazo al equipo y audiencia, dice Silvia, y también alguien que no firma dice, deben hacerle seguidas eh, notas a este muchacho porque no solamente le hace un bien a él, sino a los demás jóvenes que salen del sistema carcelario y se encuentran sin la ayuda de absolutamente nadie. Es increíble la crueldad de la sociedad uruguaya después que no se quejen que hay un aumento de la delincuencia, es lo que se merecen. Dice alguien que no firma que pide que repitas dónde y cuándo vas a actuar. Próximamente estamos hablando de lo del sábado. ¿no? Ahora lo decimos eso, eh, te escribe también, te manda un abrazo enorme a Fede, un gurí que la pasó mal y supo salir fortalecido, Adriana, que era vecina de La Teja, mamá de Manuel, el pelado del trombón. Que sí, hermano, nuestra. hermano, anda por allá por Argentina. Sí, un campo, está hermano. hecho un músico profesional Arbamos. ahí. algún día tiene que grabar contigo, to tocar algo contigo. Obvio, hermano? obvio, hay una. Saludos, grandotes. Te manda un abrazo. Bueno, vamos a lo, de, a lo del sábado, entonces. Eh, ¿Tocás vos solo, con máquinas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, la movidas es así. Eh, abre Tierra Sumeria, 21 horas. Eh, va a ser un show bastante piola, bastante lindo, lleno de energía. Invitadas, invitados, eh, van a ser prácticamente un repertorio grande de casi entre 18 y 20 temas. Uh -huh. este, va a haber dos temas nuevos ese día. Uno de los temas que es el principal del acto, porque se llama Acto 1 uh -huh. en la Sala Lazaroff, y es un tema que habla profundamente de un amigo de nosotros que se suicidó por los psicofármacos ajá. y es un tema que interpela bastante y, y no voy a adelantar más que esto eh, hablo como si fuese él ese tema y es un tema que, que, que moviliza bastante yo estuve bastante tiempo haciéndolo, pensándolo también involucra a otro compañero con el que también somos eh, éramos amigos de, de, de este compañero fallecido ajá que también es Adrián, que está en el final de, de, del tema haciendo una, un resumen de, de determinadas cuestiones que, que pasan con los psicofármacos dentro de, del sistema penitenciario. Y ese es el acto uno hablando justamente de, de, de, desde eso. Eh, próximamente vendrán otras cosas, pero esto es lo principal y que es un tema que tiene bastante debe. Y ni se habla, si no se habla del suicidio fuera de la cárcel, imagínense dentro de la cárcel, Que te dicen que se ahorcó uno y lo pasa como una noticia y pasó. Sí, sí eh, ahora miraba, me, me hacías acordar de un titular que vi este fin de semana, Verico, de que los suicidios el año pasado superaron el récord que tuvimos como país en la crisis del 2002, que fue aquella cuando... la, se, uh -huh. la crisis de los bancos, sí, sí, sí, te acordás sí. toda aquella historia. Bueno, los suicidios el año pasado en plena pandemia... En nuestro país superaron esa tasa Todo un tema para hablar y que en las cárceles se vive más, más duramente Bueno, además de eso, van a estar temas porque ¿Vos tenés cuántos? ¿Dos discos hechos? Ya? Yo tengo dos discos ah. y un par de singles ya, ya, ya en la vuelta este, ¿Va a haber temas de los discos también? Eh, sí, van a haber entre, entre los 20 temas que, que, que, que voy a presentar este, Que vamos a presentar porque uh. está la banda, está Tina en el saxo Está Luli en voces, El Cabe en voces Está Andino eh, en las bandejas, en los controladores. Después tenemos un equipo en luces, que es Chupacabras. en el, <risa> los en el, en el eh, Bueno, los Chupacabras eh, están re sí. fuertes con las luces. Ajá. este En general, en todos los, los, los, los shows. Y tenemos a Leo, Leo libera en el sonido, que ya tenemos un gran equipo. Y bueno, efímera en la parte de producción. Tenemos un equipo ahí laburando fuerte en, en estas cuestiones. De, de, de ahí y bueno eh, ahí estamos después invitados de Papina y Palma Lucía Ferreira wow, Analía wow. Parada este el sapo Gamboa que está por largar un disco este que era de contra las cuerdas wow. después eh, Alien Rap el grupo Alien Rap también ganadores del premio Graffiti Eh, bueno Mucha la gente, va a, estar, va a estar poblado el escenario Y bueno, va a estar, va a, va a estar lindo Va a estar lindo para, para compartir Es un 4 de junio, sábado sí. de tarde Una sala hermosa, tiene un sonido hermoso Ya tuve la, la, la, la particularidad Y el agrado de haber tocado un par de veces Ahí, es un hermoso lugar Acceso eh, directo Te deja el ómnibus en el ah, lugar donde sí es. está Accesibilidad total Y yo invito a que a que vayan. que El no. sábado a las 9 de la noche, una hora antes abre la boletería. De, de Si no compraste la entrada, andate una hora antes. Exacto. Porque después no te venden entrada pero y tal. Pero se pueden adquirir en Ticantelli de la red de cobranza. Ahora se pueden adquirir ahí. ¿Cuánto sale? ahora Están 380 pesos. A ver, a ver. No es ni caro ni barato, pero es accesible para el show que se va a dar. Exacto. Y yo creo que es otros accesible. precios? La verdad que. Es. No compararía porque cada show tiene su particularidad, sí, ¿viste? Sí, pero. Sí con Pero en cuanto con, a plata ¿viste? es mirá, no una diferencia viendo a Tierra Sumeria y viendo al show que vamos a hacer yo creo sí, que está re económico parte, 50% sí, sí. Mira, los socios de, no. ¿De era co hacer co socios copamos exacto ¿Quiere o sea, vamos arriba vamos arriba 4 de junio estamos a principios de mes a ver eh, si no llegaste pediste un adelanto exacto. ahí está o algún pariente que ya cobró y te, y te digo esto mirá eh, nosotros prácticamente ese precio es para pagar los gastos uh -huh. claro, ni siquiera claro. para llenar tu bolsillo, es para sí, pagar los gastos claro, prácticamente claro, entonces claro. invito a ver el show para que podamos hacer otro show igual claro, <risa> buenazo, <risa> claro, nada de llenarte los bolsillos Infecable. bueno, vamos a estar recordándolo en la semana eh, nosotros no, muchas te gracias te queremos agradecer que haya venido pasanos después esto de los, los programas que estás haciendo sí, esto sí, que sí, contabas de la De la gente, seguramente. Se no llama sé. De la cárcel a la plaza móvil. Ajá. Móvil porque por el teléfono. De la cárcel a la plaza, de la cárcel por Adrián, a la plaza por, por, por yo, esto en, en libertad. este Y te debe estar escuchando, no sé si mandó mensaje, pero Luis Freda siempre está aquí, es vos que Es un hermano, amigo, siempre <risa> compañero de la radio de allá de Punta de Rieles, Luchito. Que, Lucho, un capo. Que es columnista acá del programa La Mañana, hablando de economía. Este, no es un amigo, de es un hermano. Lucho es un hermano. Bien, bien. Bueno, y tenernos al tanto, estamos a la orden para difundir Bueno, fu, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Y llegás a tiempo ahora a la cárcel de Canelones. que y tengo que la ir... bici ahí atada llevo en 10 minutos. Ah, llego, ¿sí? Partimos a las 12, llevo, ah, llevo unos minutitos bien, bien, ahí al toque. Bueno, eh, nos quedamos escuchando un poquito de música de, de Kung Fu y tenernos al tanto, la seguimos. Eh. Agradezco a la gente que está detrás de producción, sí. a toda la gente que está escuchando y a ustedes acá por, por la hermosa entrevista. Y a vos por el trabajo que estás haciendo. ¿no? Vamos arriba. Thank you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 Compran más tecnología La donación es paz Y esa es la ciencia Así que piensen No tanto en la política ¿Por qué castigar un culpable? Y no enseñarle Que la víctima Puede ser hasta su propia madre Que las herramientas Que te brinda este sistema Sirven para mejorar Y no vivir en delincuencia La política de materia En atenciones penitenciarias En América Latina Apenas son muy exageradas Te procesan por las dudas tienes antecedentes? Para adentro por las dudas Sos un delincuente El proceso es lento Falla el sistema de justicia las filas crecen y la población avanza la manera preventiva hace que muchas familias gocen de las prisiones de toda esta porquería muchos lo cometemos y no queremos más muchos se equivocaron y no quieren más algunos lo hacen y quieren seguir en esa y en el medio hay inocentes pagando una condena las cárceles son focos de violencia las autoridades compran más tecnología la donación